Vos hacía así que yo me... Ay, no, iba a decirme que tomo un mate, pero sí. no se puede No, no se puede No se puede No eh, me eh, tomo eh, nada un mate No eh, ¿Qué tal? Bienvenidos a Control Z Programa de tecnología, negocios, empresas, eh, humor Me sonó viúdica que vuelvas a ver el cigarro. ¿no? Un poco así ¡Hola, Argentina! <risa> ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! Está bien, es un tono para lunes a la es mañana Es un tono para lunes a la, la mañana Un quizá, ¿no? Yo creo que es más un tono Para despertarme a mí mismo ah, Que a la audiencia Que, ah, Igual podemos contar todos los lunes Un beso enorme Todos los lunes, la, la, digamos, Ricardo viene en bicicleta Como sí. ya lo contamos el lunes pasado Y bueno, podemos contar todo el estatus porque él viene arriba por eso Tiene energía, está, está, tipo que está despierto Hacer el ejercicio motor, te pone bien, loco Te pone las pilas sí, ¡Dale! Sí. Bueno, bienvenido, Ricardo Cállate claro, Tarano está? ¿Cómo le va? Bien, se muy bien Señorita Natalia en los controles Ajá, dice tenemos un look sí, sí, ¿no? cambiamos look. cambiamos claro. levemente no, el yo no sé look. si decirle porque viste no, no. yo la, las veces que le dije que cambió de look me dice no, no cambié de look me dice como diciendo imbécil ahora sí, sí. ahora sí cuando yo lo digo cambió cambió de look eh, sí. me parece el que el pelo que habla, habla desarrollemos ¿Eh? desarrollemos eh... hemos ya pará, hemos ya relatado eh, los que nos siguen hace ya unos cuantos años saben que la señorita Natalia es entre otras cosas fan de Harry Potter ¿no? sí, claro sí, claro que sí eh y lleva una lleva marcas en el cuerpo de su de su interés por no de la la regla de la muerte sí la verdad le sí si era ahora me me Sí, claro, no sé eh pues bueno. bueno ahora hay hey, como un color dos tonos sí, sí. yo digo la piedra y después voy, me voy a contar la más aparte del del pelo digamos que es la la base la, la capa de abajo ah, ahí está la, la capa de la de la abajo. viste que somos unas expertas dígalo, dígalo dígalo no bueno creo que tiene que ver con el amor ahora me retiro Sí, dicen. Me sí, confirman? Dice, okay. Está confirmado, chicos. Está confirmado con pulgares pulmón y con el Bien. Sí, bien. Okay. Okay. Bueno, perfecto. Perfect. ¿Todo bien? ¿Todo bien, bien? ¿Radiante? Sí. Estamos contentos. Es como, contentos. Un, es como un, un tono cano. Sí, tiene. Imagínense. Sí, para, una... vamos, ¿viste el, el hombre elástico de los cuatro fantásticos? Que después de ir al espacio que le pega la, le pega la tomante radiactiva, le salen las canitas al costado. Sí, correcto. En la, la patilla, ¿no? no... Típico, típico de galán de cine, ¿no? Que sí. arranca la cana en las patillas. Bueno. Bueno, no, no tiene, la, no tiene canas. No tiene ganas ¿Tiene, Es una niña, tiene, tiene 14. Como, pero tiene como un, claret, como un, como de, un clarinete. De no, colores. Sí, sí. sí te sí. la digo para el 6 sí. para que. ¿Está bien? ¿De coloré? ¿Es eso? Sí. Dice que sí. Es un tono clarito que tiene un poquito más arriba con un montonito más sí. dorado. No puede creer lo que estamos diciendo. No, no puede momento. creer, no puede creer. Y un morochón arriba bien. Sí, sí, sí. Fulenta. Fulenta. Bien, le queda muy bien. Sí. Yo estoy qué? pensando en hacerme los claritos. Sí, yo lo que estoy pensando... Yo me corté el pelo hace fin de semana. Sí, veo sí, que sí, ninguno... No, todo... No, yo lo noté, no sé... No, no... Y ya, ya no ver. tiene sentido. Bueno, yo soy ya... el show de la entrada. Perdón, no, perdón. No. Cortarme soy... el pelo no. Yo ya te dije, yo ya me compré la maquinita. O sea, no tiene ningún sentido ir a la peluquería porque. Yo, yo tengo la maquinita. A que nos miremos y el tipo me diga, bueno, macho. Mando... No hay nada para hacer. Entonces me, com... me compré la máquina de cortar el pasto y me la, ¿no? Te la pasas tres cuatro veces y salen tres, en tres cortes de pelo se paga. Así yo, no más. Te eh, le voy a mandar un saludo grande a Irina, mi peluquera ucraniana. Que me dijo... Le digo, Irina, dale todo con la máquina 2 No, no, no puede, no puede No, no, no, no Voy, voy y me contó que si, Me dijo, eh, vas a quedar muy pelado Está ah, demasiado Entonces, pelado Entonces me hizo como dos, como dos tonos Que igual, no se nota Igual te queda bien, ¿eh? Sí, sí, me queda bien Pero ya no tiene solución Esto no. es, eh, es así Yo creo que hay que hacer eso Lo tengo que aceptar Y eh, Maquinola... Listo, afeitada incluso. Si querés te la traigo y nos, nos cortamos el pelo un día en, al aire. ¡Qué lindo! Sí. Bueno, le pongo... Haríamos historia de la radio. Acá en la radio van a estar re contentos porque va, va a quedar todo súper limpito, no pasa nada. Lo bueno es que no va a haber tanto pelo en el piso, la verdad que... Ah, no, no, La verdad que, no, no, la, para, la verdad que, es que si que no se solucione con una sacudida y listo. Agarrás el diario, lo, lo sacudís un poco, un poco de viento arriba de la mesa y listo. Bueno, arrancamos control Z, te parece? Favor. Bueno, el fin de, la semana pasada mucha noticia de toda índole, ¿no? Desde la muerte de, de Chávez hasta un montón de cosas me que pasaron. Me preocupa por un momento, sí. No, no, fue la semana pasada, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. No, no me, no me estaría funcionando esto, así que, a la un que poco, estoy que estoy igual sí, un poco. Poco, estamos hablando sin instrumentos. Sí, sí. Bueno, es una de las noticias ahora sí más relacionadas con los negocios y también con la electrónica y con la informática y con las compras, sobre todo, de consumo electrónico e informático, es esta novedad que salió el fin de semana, que parece que van a ser una tarjeta de crédito la Moreno Card la Moreno Card dicen algunos medios sí. otros medios la, la llaman de una manera un poco más eh, eh, más eh, sin utilizar el nombre del Secretario de Comercio como como como vos bien decís para otros medios es un cepo de un cepo al plástico sí, señor. el corralito del plástico digamos ahora bueno básicamente lo que es la la, la novedad de esto que es, de alguna forma está confirmado Si bien no oficialmente Pero se habla está, está, está arriba de la mesa Es una tarjeta de crédito Que aparentemente van a poner Para los supermercados uh -huh. Una única tarjeta de crédito Que emitiría en principio El Banco de la Nación Argentina Y que, es ir, y que va eh, Es una tarjeta que impide El uso de otras tarjetas uh -huh. Vamos a hacerlo rápidamente Vos sos un supermercado Y también dicen Las cadenas de, de, de electrodomésticos Las grandes cadenas de electrodomésticos la vas a tener Vas a poder canalizar todas tus ofertas y todas tus cosas con, por medio de esta tarjeta. Lo que su, supone que quieren la, la, la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Guillermo Moreno, es eh, que esta tarjeta de, sea de uso restrictivo, o sea, si vos usás la Moreno Card, como vos decís, no podés usar ni Visa, ni Mastercard, ni, ni American Express, ni ninguna de las tarjetas habituales del circuito el, el bancario. El supermercado no lo puede ofrecer, vos sí como persona podrías tenerlo, o no, o tampoco... No, sí, no, vos lo no, puedes tener más, no, ¿vale? El supermercado, que, el supermercado no, lo digamos, deshabilita como medio claro, de pago. Sí. Ese es un poco la, claro, esa claro. es un poco la idea y no te deja usar más. Esto tiene varias aristas para alguno, como te decía. Por ejemplo, el cronista hoy, en, su editor, en una de las editoriales, creo que escrita por, por, por su jefe de redacción o su director, habla de esto, del corralito del plástico, ¿no? Sí. Hablando un poco de, de esta cosa de, un poco... Eh, invasiva, si querés por decirlo de alguna manera que tienen, eh, tendría esta, esta política oficial de decir, bueno, a partir de ahora no se puede usar tarjeta de crédito de las comunes que estás acostumbrado a usar, tenés que usar esta y si no, no tenés descuento y, y la realidad es que los supermercados, según algunas declaraciones que hubo el fin de semana, no lo ven tan mal No. lo que hay detrás de todo esto es que es las altas comisiones que cobran las tarjetas de crédito Exactamente. en general 3%, el, el 3 está fijado por la ley no es sí. una, no una decisión, a ver Mejor dicho, la, la ley dice cobrar, que... Podrían cobrar menos. Claro, la ley dice que hasta 3% dijeron, bueno, si es hasta 3%, este, te cobramos el 3%. Podrían cobrar menos. Claro, lo que dice Moreno y su, y su equipo de analistas es que con el 1%, si cobraran el 1%, eh, todos todo funcionarían, no perderían dinero. Es que es dinero. el promedio que se cobra habitualmente en otros países, claro. por lo menos de la región, Exacto. es el 1%. Entonces dicen, bueno, reducimos este 2%, o sea me este 2% que te lo está llevando, entre comillas, de arriba. Eh, eso. Sería un poco engorroso, me parece, hacerlo. En principio, me imagino, no sé, lo primero que se me ocurre, sería engorroso, pero se puede hacer. Pasó, por ejemplo, con la tarjeta SUBE, digo. Sí, el tema ahí también son eh, las, digamos, las promociones, son además hay, digamos, hay todo un tema de fondo un poco más, más, este, más de concepto en la sí, discusión no. de la tarjeta sube, único medio no, de no, pago no. para los, el transporte público o bueno, el transporte es como... del Estado en este caso vos estás eh, digamos, metiéndote sobre una operación privada de eh, un supermercado digamos, es, es más, más discutible ya se viene haciendo con la publicidad, por ejemplo que no pueden hacer los supermercados, digo, hay como una cosa que tiene que ver con el control de precios y atrás de todo esto aparentemente el tema inflacionario alguna forma de, de parar el tema el tema inflacionario se Yo, 70 usted... millones de dólares dicen es lo que van a perder los los diarios nacionales, eh, sobre todo línea de Nación, que son los que más se llevaban sí. los avisos, por la, el parate de estos avisos, que eh, originalmente era por dos meses y que Ahora parece está, se está viendo que se va a hacer. Al igual que control de precios. Yo mencioné, sí, sí. la comparación de una tarjeta sube, es un poco antojadiza, no quiero decir que es exactamente eso. En realidad lo que pasa es que yo pensaba en el tema de la distribución acá además hay que bancarizar a un montón de gente sí, señor. y ese esos es, todos esos clientes los absorbería en teoría el banco nación qué sé yo no se sabe también y después no es lo mismo que la tarjeta sube porque no es lo mismo recargarla sube para viajar que pagar una tarjeta de crédito no. financiar es un montón de cosas bueno y por es, otro tiene, lado tiene perdóname, sí, no, otro no. otro beneficio el tema beneficio para el estado otro otro beneficio digo bien el tema del uso de la tarjeta y la la, la promoción digamos de, el empuje de la tarjeta Que es eh, meter en blanco un montón de operaciones, sobre todo en el interior, que normalmente se hacen sin plástico, se hacen en efectivo y sí. que terminan siendo en negro. Sí. Digo, compra de supermercado, no estoy diciendo nada, muy, sí, sí. nada más raro que eso. Porque acá entrarían también los supermercados chinos y super eh, locales más chicos de, de, de, de, de así de venta de alimentos y demás claro. o sea no se está viendo también lo que dicen por otro lado digamos es que esto en realidad es toda una movida para lograr que las tarjetas bajen ese 3% por ciento más digo, la verdad A que presionarlas por ese lado, y bueno, por mira, lado si sí. vos no te pones las pilas sí. te... bajame bajámelo sí. porque si no te hago sí. después estamos también discutamos los, los, las, las modalidades y los métodos de hacer estas cosas que sí. ¿no? también muy criticado pero bueno también se dice que es eh, que detrás de todo esto lo que hay simplemente es una eh, es la intención de de que de apretarlos un poco a las tarjetas no, sí, de crédito para no. que para que bajen porque también salieron los supermercados a decir bueno a nosotros la, la medida no nos parece tan mal qué no, sé yo total. nos están matando, nos están matando así que eh, bajen de alguna sí. manera o usamos esta tarjeta lo que quieran y ya les dijeron aparentemente que no van a esto no sí es restrictivo para las tarjetas como te decía Visa Mastercard pero no por ejemplo para las para tarjetas, las tarjetas de, los, de, de los de los supermercados, de los supermercados. Claro. la tarjeta TCI de de, de coto la tarjeta sí. más de jumbo más en la, o de la sea, Sencosu, car, no sé. sí, sí se sí, llama sí. más en ahora pero bueno vemos si sí, tal cual esas tarjetas sí podrían ser evidentemente sí, es operando. es una medida que tiene que ver eh, que va directamente contra la tarjeta de crédito o iría contra la tarjeta de crédito sí. y, y contra, contra los, los, bancos, los, bancos. los bancos que las emiten sí. bueno eh, otra de las novedades de la semana pasada tiene que ver con m, una multa telecom le toca a telecom la que faltaba la que faltaba el año pasado se acuerdan que Movistar primero y claro después Tuvieron caídas en su servicio, en el caso de Movistar en ese momento fue bastante grande y salió el Estado... Estábamos al aire. Estábamos al aire. Mm, salió saliendo. el gobierno a, a dar una conferencia de prensa diciendo que iban a imponer la multa que terminó siendo, por algo así, 180 millones de pesos, si no recuerdo mal. Después le tocó, el, le tocó el turno a Claro. Personal venía, el caso de Claro fue más complicado porque se cayó una central porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaba haciendo unas, unas obras y les cortó el caño de fibra óptica sí. con parte de la obra, entonces... No era estrictamente culpa de, Pero de Claro. En el, en el caso de Movistar también fue, eh, después de que procesar, se comprobó, después de una investigación judicial, que había sido sabotaje, un, un ex empleado descontento. Y ahora en el caso de Personal, fue la semana pasada, eh, se cayó todo no, todo, no, no en todo, no en todo el país, sino que... En eh, la zona norte, sobre todo. En la zona norte del país, sí. acá tenía el comunicado de Claro, dice que... Eh, algunas zonas del área metropolitana De Buenos Aires, Alta Goya Formosa, Rosario, Reconquista y Paraná Lo más difícil era que alguna gente tenía, tenía conexión y otras no Yo estaba en la redacción, por ejemplo Y había gente que estaba al lado mío Con personal que tenía señal, tenía todo Y yo, como un pavote, no tenía nada ¿Por qué? Porque el, lo que hacía la máquina era Decirte, bueno a vos sí te doy señal a vos no a vos, ah, si mira, vos no no te... era un tema de celdas que se apagaban las no, celdas claro. que se caían las claro fue como un, un no tal cual fue la centralita que tomaba Ajá. parte de esos usuarios y los y los de y lo, baja sí. y, y bueno eh, y de hecho mucha gente hasta las 3 de la tarde o más No tuvo no tuvo servicio. Ni de internet, ni de telefonía. Ni de internet, ni de telefonía. Bueno, y ahora parece que les van a fajar con una multa que todavía no se sabe de cuánto, pero ya en la Comisión Nacional de Comunicaciones hubo un comunicado diciendo que ante las fallas registradas en el día de, de la fecha de la semana pasada y qué sé yo, nada, le va a caber alguna multa en algún momento. Sí, señor. Bueno, vamos a una pausa. La primera en este Control Z tenemos... Eh, blog donde pueden escuchar este programa donde pueden ver eh, los links a los temas que estamos hablando escuchar los programas anteriores etcétera etcétera se llama cómo se llama el blog que tenemos control triple z, w tiene una dirección claro control z con cuatro letras radio .com bueno vamos a escuchar un poco de música y volvemos con, a la vuelta tenemos mira como tres o cuatro temitas que tienen que ver con con eh, se me fue, con bueno. google Tenemos novedades de, tenemos novedades Pénalo, de Facebook no, no, no, sí. voy, Lo tratas de pensar Mientras nos vamos a la, la tarde Y después, después fíjate si Y Ricardo Sáenz nos va a hablar de un tema Que le encanta, que le encanta hablar y escribir Que es Whatsapp Le Perfecto. encanta contar y desmentir si Whatsapp es gratis o no Ahí volvemos Estás escuchando Control Z, un poco de vida digital, un poco de techno, un poco de cachet, un poco de todo. Además vamos a tener blog también tenemos. Cuenta de Twitter ¿Y cuál es, señor Sebastián Catalano La cuenta de Twitter que nos nuclea? Arroba, control, Z Radio, Z con la letra Z Eso Una sola letra Una sola letra, letra ¿Qué quilombo en Junín? Sí ¿Qué editorial que dice, no? <risa> <risa> Eso es Eso, ya está No tenemos nada más para decir sí. Sí. sí ¿Qué, qué más tenemos para decir? No tengo nada más No Todo un tema si le mandan Los gendarmerías si Siempre lo mandan, ¿no? no se están peleando Exactamente eh, bueno, vamos, contemos un poquito Murió, mataron a una chica Una chica trabajaba en un kiosco De 17 años Y eh, hay algo parecido así a una pueblada Visto desde un punto de vista Otros dicen que hay gente que, La gente que está haciendo destrozos y demás es gente infiltrada Bueno, como, está aprovechando. como suele pasar en, estos, en muchas de estas situaciones eh, hay, hay versiones encontradas Lo cierto es que en la ciudad de Junín Ahí parece una, una ola de violencia Bastante bastante pronunciada y, y bueno, derivó en estos incidentes de anoche. Eh, lo, el gesto que acaba de hacer nuestra operadora es inentendible. Sí. Yo creo que si la ven de, de, la, de la escuela de operadores la, la, la expulsan directamente. No, no lo entendí. Bueno, hablábamos de Google. Sí. Varias cosas. Primero, van a echar a 1.200 personas de Motorola. Sí. Así, plumazo. Hola, ¿qué tal? Se sacan de encima... Eh, a 1.200 personas, es el 10% de la fuerza lab laboral. Y, y claro, básicamente lo que están haciendo es eh, fletar a la gente en los mercados donde Motorola no, no está funcionando. Entonces dicen, bueno, no a a la que... compañía de alguna manera, ¿no? Dicen ellos porque la compraron, pagaron, ¿cuánto eran? Como 1, 1.200. 12.500 12, 12, 12, 12, millones de dólares hace eh, dos años? años. Y bueno, y ahora se viene un recorte porque. Eh, la idea es que no es, no es productiva en muchas, en muchas zonas, no está, no está creciendo como se espera, supuestamente así como eh, Google tiene toda la línea de teléfonos Nexus que son como la marca propia sí. supuestamente con Motorola están preparando un mega super archi super guachu fachu teléfono que es el eh, el teléfono X sí eh, no es el no confundir con el proyecto X pero atendé ¿podés atender? no atende, no no no increíble la gente no sabe que estamos hablando sí, ¿no? sobre todo no, la gente gracias. que te llama a vos no sabe bueno claro bueno bueno otro otro tema relacionado con eh, con Google es un poco más grato y tiene que ver con eh, el Hangout Music Quick que es eh, un un recital que se va a dar por eh, Google Plus claro hay un montón de bandas que van a tocar entre hoy y el viernes Catupecu. La tengo acá, la lista. Mira, acá tu pegues macho, los decadentes, no te va a gustar. Andrea Echeverry y los cafres. ¿Quién es Andrea Echeverry? ¿Nuestro operadora sabe quién es Andrea Echeverry? Hola, Nuestro hola. La productora sabe quién es Andrea, Andrea Echeverry? Andrea Echeverri, ¿quién es? Ah, están las dos, súper ah, atentas, bien. perfecto. Sí, ya mira, sigue tirando el mate, calle. Sí. Andrea Echeverry, no, adentro adentro quién es? La, la, la. ¿sabemos quién es Andrea Echeverri? Pone bien. Ah, Tercio Pelado, perfecto. Ah, Tercio Pelado, mira cómo sabe. Vete trate, trate. Viste que... No uh. está no tan atenta pero sabe sí. bueno perfecto bueno no vale el, el, el, el que lo sabía finalmente era el señor tanto sí Bien. bueno podés entrar ahí en Google, lo ves en Google Plus entras ahí ves, claro. ves todos los recitales online es, es como verlo en, en, en es como verlo no lo ves en streaming ¿no? sí. y así así bueno y la otra novedad que sí. también y hay otra cosa para hablar de, de Google Plus pero sí decime. no te iba a decir de los de los Google Plus sí que tanto que tanto se viene hablando y que ya bastante podrido sí, me tiene que ¿eh? sí. Apocla. Apocla. Apocla, sí. bueno eh, el Google Glass, ¿qué es el Google? Glass? Eh, solo anteojo eso es realidad me ya hablamos acá varias veces pero últimamente está muy en los medios el sábado se lo en la nación también una nota de una nota del amigo del amigo Guillermo eh, hablando de, del pero se está hablando mucho en todos de lados ese, ¿por qué? porque eh, está como Muy por terminarse y la gente de Google estuvo difundiendo... Hay fotos, muchas fotos, muchos sí. videitos... ¿Qué son estos? Son los anteojos normales que en una, un costalete tienen una mini, mini, mini pantallita. Sí. Bueno, esa pantalla está conectada con tu smartphone y puedes hacer cosas tan pavas como ver un SMS que te llegó con el rabillo del ojo, claro. en vez de sacar el teléfono, a cosas tan copadas como sacar fotos y grabar video de lo que estás viendo... Desde la, la, el punto de vista de tus ojos claro. ¿sí? la, Los anteojos estos tienen una camarita Son medio nerdos lo que... sí. Son lindos, también tienen buen diseño, pero... Son, son bien de espías Como son... bien dice nuestra productora uh como estamos hablando, soy yo, ¿no? Sí, me parece así Y además, la, la, el otro tema interesante de esto de, de la parte de los espías Es que hay toda una, una discusión que se está empezando a dar El vestido enredado con Una que siga yo? no dale es una discusión que se que se está empezando a dar que tiene que ver con si vos cuando el otro te enfrentes con una persona que va a estar usando estos estos anteojos después de reírte media hora ¿Qué haces sí. no porque... porque son bastante disimulados pero ponele que ah, eventualmente no para hagamos un... no son disimulados son los anteojos pero mira de una... esto es un... pero escuchame no los... No, los... son los anteojos son anteojos Pero tiene una cámara en el costado, es un árbol. No, pero está, de, está en la parte de la No, manatura. en un costadito. Tío. No, bueno, está, la bien, cámara está, pero, costadito. está bien. Amarte en un costadito. Digamos, pens, pensalo a futuro, en unos años cuando eso esté todo integrado. Hay toda una discusión que es, ok, yo voy a estar hablando con vos por teléfono. Y así como vos ahora muchas veces estás hablando con alguien, y alguien te dice, uh -huh, uh -huh, mientras está con el dedito mirando los, los mensajitos de WhatsApp. Ahora lo va a hacer, es, sí. ahora vos no vas a saber si te está mirando a vos realmente o si está mirando una película mientras habla con vos. Y después hay otro tema más, que es el tema de la privacidad y la intimidad. Vos, yo voy a estar hablando con vos y yo no voy a saber si vos me estás grabando o no. Bueno, con el celular no lo podés hacer, ¿no? Pero grabás el audio. Yo acá te ustedes, podría estar grabando el video, eh, no sé. Así como está el proyecto ese del, del pibe que le saca fotos a... O la pibe, no sé qué. Que le saca fotos a chicas en el Bondi. Sí. Bueno, imagínate con algo que es todavía mucho más disimulado. Hay toda una cuestión ahí... Mm. Difícil. Bueno, yo antes que esa discusión, que y es una mejor, discusión sí. absolutamente válida, tengo, eh, tengo también algún reparo, o tengamos algún reparo sobre el formato, si va, si va a existir, porque digo, no todos los formatos, sino porque está bien que está Google atrás y todo lo demás. No, no no más no, no. vale no todo el mundo por ejemplo sí. por ejemplo el, el Cucarachex para hablar por para inalámbrico el no funcionó sí, el, los, el manos libres Bluetooth el no. manos libres Bluetooth era sí. la revolución del mundo mundial sí. iba se iba a llevar puesto a todo sí. era todo y no funcionó está no. bien esto es otra cosa tiene sí, que sí. ver con yo creo que encontró incluso una inclu encontró más éxito en la versión estéreo no con con dos auriculares para escuchar o sea, música para escuchar música que para que la cucaracha esa infame para ir, por, para ir hablando por teléfono de esto hecho los, todos de los teléfonos modernos los más nuevos los smartphones de última gama vienen con el auricular manos libres pero para hablar con el, el cable, auricular sí. común con el cable y con el sí. micrófono en, en el sí. en el cablecito no va a ser para todo el mundo bueno esto tiene bueno el no va a ser para todo el mundo hace que el que lo use sea un extraterrestre sí sabes cómo se le dice en inglés ya? cómo glass hole Bueno, está bien, sí, sí está bien, es, es válido, pero lo que yo digo es, además de eso, hay que ver si el formato tiene, tiene realmente, no es lo mismo que el auricular, el no. auricular pero era solo para hablar, era solo vos, acabas de tener contenido interactivo, realidad aumentada. entonces, ¿podemos desde sentenciar acá la el, el, el fracaso de Google Glass? El Google Glass, digamos, en el momento que sentenciamos nosotros mismos, salimos a comprar acciones de Google, por supuesto, porque... porque va a ser un boom con... Bueno, vamos a seguir hablando. De esto, Por porque supuesto, va a venir la presentación y todo lo demás. Y sí, porque además seguro va a salir, salir alguien que haga el, el no sé qué, Glass marca X. Claro, a mí me parece que es un, una cosa... En discusión. En discusión, no me cierra el formato, hay que usarlo, ¿no? Obviamente. Yo en las fotos que veo de Sergey Brim, uno de los fundadores de cosas, digo... Dos mmm, no sé si y lo pongo. Y es medio, es medio una la honga, qué sé yo. Bueno, Chaser Brim, tipo que tiene es la persona, eh, sí, sí. según la lista de Forbes, el décimo, la décima persona más rica del mundo. Sí, tío sí, maneja una empresa que eh, creó una empresa, no solamente la maneja. ¡La inventó! ¿no? <risa> la inventó no. una empresa mega, mega, mega, mega, mega pero nosotros acá decimos ahí sos un pavo. Sos tío. un pavo, sí. Sargey. Bueno. Eh, hablando de, algo más de sí. Google. Estábamos hablando de Google Plus sí. y me hiciste acordar que el, eh, si usaron Google Plus, esta red social rara de Google porque tiene muchos usuarios pero no no la usa nadie en fin es, pero es, básicamente es así tiene sí. un montón de usuarios que son todos los que se dan de alta con yo soy usuario no que nunca. de Android qué sé yo, y tiene un uso bastante particular, bueno tiene un look muy este muy reconocible que es con muchas fotos grandes sí. con el texto bajo muy le da mucha mucha prioridad a todo el contenido multimedia y es muy parecido a lo que Facebook está proponiendo como su nueva eh, sección noticias dentro de su red social, donde vos ves todas las actualizaciones que La noticia están haciendo, es el, el los, este... cuerpo central de Facebook, ¿sería de alguna manera? Sí, señor Es bueno, lo que ves, claro donde todo... te caen todos los comentarios de... Y los pedidos de vida de Candy Crush y toda esa parte Te iba a decir el timeline, pero eso es, de, eso es de Twitter, no es de... No, no, claro, pero es, es también eso, es sí, un timeline Sí, sí, es eso. Bueno. es el news no sé, la sección noticias eso. cuestión que eh, la gente de Facebook mmm, rediseñó anunció un rediseño para esto para esta eh, para justamente para para Facebook y este rediseño le da prioridad justamente a todo el contenido multimedia da más maneras de, de organizarlo también te meten más publicidad eh, bueno macho eh, nada es gratis eh, y es muy parecido es más parecido a la a la versión a cómo se ven las cosas en la versión móvil y va a estar disponible para todo el mundo en los próximos eh, semanas están probando van, en, algunos, sí, en algunos lugares y lo van haciendo lo van habilitando de manera gradual como hicieron con el nuevo MURO no sé entonces vos tenés una organización cronológica pero también te podés mover según el tipo de contenido tenés como más este más posibilidades para más un control más fino si se quiere para para ver todo lo que están publicando tus tus amigos bueno eso va y a estar... para perdóname y no y lo que veía lo que iba era que es muy parecido para mí a Google a Google Plus Ajá, hay como un choreo, ¿sí? decimos, denunciamos de aquí Una inspiración Una inspiración Bueno, hablando de inspiración, vamos a inspirarnos un poco con música Y a la vuelta sí, me vas a contar si hay que pagar o no hay que pagar para usar Whatsapp eh, Porque estoy como loco Bien, más una tanda, un poquito de música y venimos Estás escuchando Control Z Un poco de vida digital Un poco de tecno Un poco de carget, Un poco de todo. Seguimos. Escuchamos un tema que está buenísimo eh, Pero que no conocíamos No, de Jack Black ¿De Jack Black? Ustedes Jack lo tienen, Jack, Jack Black, Black. El, de, el de Escuela Rock El de... Tenacious D El era. de King Kong Tenacious D ¿Qué otra película hizo Jack Black? Gulliver, King Kong eh, Amor Ciego Escuela de Rock Escuela de Rock Buena película, Escuela de Rock Sí King Kong King Kong ¿Y últimamente qué Ah, últimamente hay una película de, de, de política, que, que no estamos en el terreno de ter hablar de cosas que no nos acordamos, es mortal. Estamos en un, ter ¿Te un terreno <ríe> re baladísimo. <ríe> terreno resbaladísimo. Te voy a decir la película esa que donde está, no, no, está el otro el que el trabaja el otro que no. Sí. Estamos en un terreno ter salgamos de acá. Es una película de es una parodia política de dos candidatos que la hace con el otro. No, sí. no, ese, ese no es el de no, Pinaquis. No, no. Claro, sí, señor. Con no, la que vos... La no, que, no, hay no, otra. Yo, no, hay, otra? Esta, hay otra de Jack Black que es Envidia, no la marca de tarjeta... La que desaparecen de... Los Teresos. Ah, sí, con Ben Stiller. Con Ben Stiller. ¿sí? Con Ben ¿viste? ¿sí? me vino. Es, es, es el vecino. Es muy buena vez. película. Muy buena película. <risa> <risa> muy buena película. <risa> no sabemos cómo se llama, pero desaparece. Envidia. Envidia, Envidia, sí. Bueno, estaba pensando en el nombre verdadero, pero... No, se llama así. Ah, parece de ella. El... Por ahí sí. No sí, sí. me acuerdo cómo se llamaba el. El spray. Tenía <risa> un nombre comercial. Sí, sí, sí señor. Álalo, vamos a ver. Que él tenía las. Popó algo. No, y él el. El. el Benziler era el que había inventado el. El velcro que no hacía ruido cuando se. Cuando se abría y se sacaba. Se sacaba y se ponía. Totalmente. No, a de a eso debía su fortuna. Totalmente. Acá, acá tengo la. Acá tengo la. Bueno, mientras ah, vos buscaste sí, esto, yo sí, sí. no, no voy a poder <risa> hacer otra cosa. <risa> vale, me, que... pare, me parece perfecto. Entonces yo te voy a contar, y les voy a contar a todos, y yo quiero creer que con esto lo vamos, vamos a, a dar el tema por, por saldado, por el fin de los tiempos, pero no va a pasar. ¿Quieres que haga la pregunta yo? Dentro de seis meses va a pasar lo mismo. ¿Me haces la pregunta? ¿Es gratis WhatsApp? No, es que pagar? No, <risa> no es gratis. No es gratis. No es gratis. No es gratis. No es gratis. No es gratis después del primer año tenés que pagar un dólar al año pero pará a mí nunca me lo cobraron no porque la gente de Whatsapp en un digamos están haciendo una movida qué te puedo decir marketinera y entonces a mucha, mucha, mucha mucha gente incluyéndome a mí por ejemplo cuando se te está por acabar el año te dicen campeón te amo un año más gratis a ver a qué a mí onda. nunca me dijeron nada parece porque hace menos de un año que lo uso quizás o sea claro. si yo llevo como tres años a la señorita Natalia se lo cobran siempre pero bueno ¿Para? es así paga, por supuesto, ¿Cuánto? un dólar al año, un dólar, lo que sale un alfajor al año, bueno, resulta que cada tanto hay gente que se entera que Whatsapp es pago, es pago pone el, grito en el cielo. pone el grito en el cielo, y entonces todos salimos a hacer una nota que dice, no, <risa> Whatsapp no es gratis, parece es gratis, para un montón de gente es gratis, y tenés un montón de alternativas que funcionan igual de bien, y son gratis, pero no, no es gratis, igual sale 5 pesos, 5 Es, bueno el favor con para chatear y si te un año obviamente si tenés un teléfono con wifi o con un plan de datos porque si no estás en el off. Sí. pero bueno eso te viene y cómo lo pagas con la tarjeta pones el número de la tarjeta pagar sí. o sí. paypal o lo que sea Otra cosa que me tiene un poco podrido es el modelo Candy Crush de jueguitos que tenés que estar todo el tiempo pidiendo vidas, compras... Sí. ¿Por qué, y ¿por qué por... me jode la vida de esa forma? Y porque es el modelo freemium. Pero, pero no, pero es un modelo freemium muy rompe. Y bueno, pero sea, eso sí. Yo he jugado otras cosas freemium. A ver, la, la idea es que te enganche y que vos en un momento digas no, pará. ¿Sabés qué? Estoy acá no. clavado así, No puedo pasar este coso. Pará. Gasto tres pesos y me da el... el... el, el no sé. Bueno. El power-up, el cosito loco que me Vamos a explicar a Doña Rosa que Candy Crush es como el jueguito del momento para sí, celulares. un sí. juego bastante pavo, donde vos pero también no, adictivo. No, para Facebook y está para celular. Sí, es bastante pavote, tenés que... ¿Se ¿Te acuerdan del Visual? Claro, hay un montón de juegos parecidos donde tenés que juntar tres o más cositas de algún color para que desaparezcan y vas, vas evolucionando. En una grilla. Es un juego, en una grilla, es un juego... Pero el formato de... Que en esa grisa desaparezcan caramelitos y exploten las cosas, que ellos sí son muy, muy conocidos, la verdad es que el juego tiene una cosa de adicción. Y tiene también, perdóname, eh, hay que usar un poco de ingenio también para resolver algunos niveles, no es simplemente haber ver cuántos puntos hago, sino que hay Y te plantean distintas dificultades sí, y claro. distintos eh, eh, desafíos a la hora de resolver cada pantalla, sí, sí. cada nivel. Ahora, llegas a un punto Donde te dice Bueno, hasta acá llegaste Macho, no puedes avanzar más Si querés, tenés que ir a Facebook Darte de alta Comprar más cosas O pedirle una vida a un amigo O a esperar Medio que te obligan un... No, yo estoy en un punto Donde no puedo hacer nada más ¿Qué nivel? No, no sé Me cansé Dije, sabes qué? Eh, candy Crush anda Bueno <risa> A ver ¿Cuál es el negocio? Que vos digas eso Y en vez de decir no, ¿sabes no? qué? ¿Sabes qué? Vos y cuantos más Digas, para ya lo quiero terminar ¿cuánto me falta? pero la gente va, pesos, dice eso sí. va y pone dos pesos Obvio, y te papá. pone la tarjeta de crédito sí. o se y lo te revolea y no juega sí, hay de las dos cosas pero para mí que genera que más odio que otra cosa con que cada tanto alguno diga dos pesos yo lo he hecho alguna vez pero me genera a mí me genera más ganas de tomatela Tomatela. y lo que pasa es que bueno de alguna manera tiene que sacar plata no, digamos, no lo justifico pero digo es una es su manera de, de de obtener ganancias... Me parece más honesto que me vende el juez. Claro, pero lo que pasa es que... Y no lo compran. Y no La lo gente compra. no lo compra. No. Y entonces me enganchaste. Pará, más, o sea, el, más en este momento en el que el 90% de las aplicaciones que hay en las tiendas son gratis. El vos 90%. ¿Vos vas con mi calentura? Bien, pédate. jugás con mi calentura y con, con mi adicción, quizá Por supuesto. No, no, no no me gusta. No, no, ah, no, no comulgo. Eh. De hecho... Eh, estoy a punto de ponerle el número Puse el número de la tarjeta de crédito Y, y antes de darle que? enter dije, no. ¿sabes qué? No te lo, no te lo pago Bueno, de y después te pasa lo que le pasó al pibe inglés este de los 2500 un, los, unos, eh, unos padres le prestaron un iPad a, al nene el, Con un jueguito nuevo de estos tipos premium Estaba puesta la tarjeta, no tenía, no tenía la contraseña No, claro, es mucho más, este, más sutil que eso Era un juego de estos de de armar una ciudad y hacerla progresar, y qué sé yo, ah, un mundo... Claro. Entonces le decía... Podés comprarte todo. ¿Querés? Por un peso. Eh, acelerar la construcción del no sé qué. El tío le decía, dale, total... No, no, no se dio cuenta, dice eh, que era así, y eh, gastó 2.500 dólares en un día. Eh, y eso era como mucha plata. Como los, mucha plata. La, los padres de Uso Poncio, los de Apple le devolvieron la, toda la plata porque... Tienen esa política, de paso se ganaron noticias en todas partes del mundo este, diciendo, mirá, ya le, le volvió la plata, en fin. La hija de mi amigo Martín hace lo mismo, le agarró el iPad y le compra todo con el iPad. Bueno, Así por eso... y eso, ¿no? Por eso lo que hay que hacer es, para toda la operaciones, todo lo que tenga que ver con la operación con la tarjeta, le tenés que configurar para que te pida una, una contraseña y no, no dársela al chico porque está haciendo... De tal manera que cuando te quieren comprar algo, vos le decís, eh, no. <risa> no, y, casi, y, casi, y, no. Le meten, y le quita la cara casi, de, sí, le la su... de un bollo sí. Bueno, eh, estoy jugando Esto el Templar Run En chiste, obviamente sí. pero, pero El, el Templar Run 2. 2 La versión 2 del Templar Run, sí. gratis. gratis Juego Gratarola, bájenselo sí. Muy bueno, está para Para toda la plataforma de Apple, para los móviles De, de Apple, el iPod el, el iPhone, etcétera, el iPad eh, Y también para eh, Android Muy bueno, muy buena muy, muy bien lograda la versión, la versión 2 de este juego, donde el chaboncito va corriendo eh, y tiene que salir corriendo a un templo, juntar monedas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Antes, contame de series, que no hablamos de series este año todavía. ¿Con qué estás? Eh, Walking Dead, que se fue ayer, no la vi todavía. Walking Dead, no, no vi el de ayer, no. vi no el de ayer. Eh, estoy esperando que vuelva Big One Theory, que estaba en Parate Tiene que volver a I Met No, está no, no, sí es No, es No, ya sé Pero hubo dos semanas Que no estuvo O algo así o Sí, o porque fue estaba El super tazón y y No, eso, es eso eh, Lo mismo para How I Met Your pa Sí Estoy esperando a Que vuelva Game of Thrones Que viene ahora Semanas ¿Cuál, champ? Capítulos de estreno Dice Jamila Betty Es Saturday Night Eso es una serie es una serie Ah, amarilla. Bravo, amarilla. Yo, no, no, amarilla, No, no, no, estamos amarilla. hablando de series, acá Amarilla, ¿qué? Ofra, uy, ofra, qué? Dios, eh, hola Susana, ¿qué? Eso también es una serie, nada, no, por Dios. Camila, no, no, no, no es lugar. Yo estoy con eh, Gemless, la versión americana, muy buena serie. Sí. Muy buena serie, estoy con un montón de cosas. Estoy con Touch, ¿está De Kiefer Shatland Cada... estoy, estoy, estoy meditando en empezar vez que veo a ver. A extraño más a Jack Bauer, sí. Quiero que vuelva 24 Urgente. Pero está buena Tacho, ¿no? Tacho está bien. bien. Sí, va la segunda temporada, está bien. Y a mí la Betty hace trompa. ¿Sí? Como diciendo... no si me gusta tanto, hace un, poquito, hace un poco de trompita. ¿Qué, qué más? Eh... Varias. Eh, estoy viendo... Eh... <m... sonani> Zona Cero. También empezó una serie. Tranqui, no sé. ¿Qué, qué, qué, qué? Una... Tiene que ver con los 12 apóstoles. Están oh, buscando una ajá. cosa así, medio. medio pero no, no está tan mal, ¿eh? Hay que darle un poquito de. Hay que mirar. Estoy mirando Arrow también. Serie. Para época de series flacas. Sí. Eh, ¿Tiene que volver a Revolution? No me gusta un eh, La sí. dejé. La dejé, no. ¿Va a volver a Revolution? Nunca sabe. Sonso Fanarchi tiene que volver a mitad de año. Gran serie. Gran serie de motoqueros. Eh, así. Power power esa, esa le, le, le, le gustó la cinta Natalia gustó Natalia? sí motocross tremenda Jack eh... Teller muy buena serie eh, bueno escuchamos un poco de música y si se me ocurre alguna otra les recomiendo cuando volvamos no se olviden controlzradio.com.ar Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás. Seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar Lo que pasaba era, una, era un tema de la banda de sonido de eh, Hangover, que ahora se viene la versión 3. Estamos, se viene la estamos, versión 3, ¿no? Estamos muy, muy banda de sonido hoy, ¿no? Sí, sí. Está muy bien. Se viene sí, la versión 3, ¿eh? que ya es quizás un poco excesivo. El otro día vi la primera vuelta. Muy la bien, primera está bien, La segunda no está mal. No, poco. ya, pero ya. Da, da pero la no se va al de... otro lado, hay una cosa así más de, de, pero, de bueno, ya, sí. pero está bien, ya, no sé, la, la, la tercera, no sé, ¿en qué se las van a ingeniar? Bueno, uno de los temillas del verano que no hablamos mucho es la presentación de PlayStation 4. Presentación entre comillas, ¿no? Porque la no presentación. La no presentación, hicieron una presentación. Tampoco hablamos de CES. No. ¿Podemos hacer un mini resumen, si querés, en este bloquecito que nos queda? Dale. ¿Te parece? Sí. Se presentó la PlayStation 4. Sí. Hicieron una presentación en Nueva York. Sí. Eh, dijeron, ¡Ah, hablaron, hablaron, hablaron, hablaron. Dos, dos horas, horas. Y no presentaron nada. No. No la sea, mostraron. No la, la presentaron, mostraron. pero no la mostraron. Hay todo ahí un lío. Una parada. Una, una discusión, porque hay mucha gente que dice, lo que. El, el look es lo de menos. Que te muestren una caja. No, no te hubiera hecho nada, porque lo, lo importante era lo que estaban contando, que va a ser que es básicamente, va a ser como una, una PC, porque tiene el mismo chip que una PC y digamos, ese tipo de, bueno, de querés, hardware así como muy, muy, muy, muy loco, claramente no lo tenían terminado, para mí el mayor problema es que hayan hecho ese anuncio en febrero y digan que hasta fin de año no va a estar lista. Pero la Playstation 1 era una cosa, la 2 era distinta la de ahí más es... allá de lo que había dentro el aparato está ahí está que bien, vos lo ver. querés ver, obvio pero digo lo, digamos la discusión es okay yo te muestro una caja de colores y no te dice nada lo que importa es que va a tener no sé alta definición y que te vas a poder hacer stream de los juegos sin sin bajartelos ese tipo de cosas pero es cierto que que no haya habido Este, nadie, para que no haya habido nada para ver Se, Va a va contramano de lo que es un evento de presentación de un mucho, producto sí. O sea, vas a hacer un evento de presentación de un producto Y mostrás el producto O por lo menos un prototipo, o por lo menos una foto O sí, algo, sí. ¿No? Sí. Y no pasó Bueno, ¿cuándo va a estar en el mercado? ¿Se sabe? A fin de año A fin de año va a estar en el mercado o sea, Y las diferencias básicamente es que va a ser mucho más potente básicamente. básicamente, y que es una PC O sea, tiene el mismo procesador que una PC lo cual abre el camino para un montón de cosas, incluyendo hackeos y, y cosas locas que antes eran más complicadas porque no usaba un procesador estándar. Y ya era un aparatito que se conectaba en red, ya era medio una PC, ahora te va a terminar siendo lo de. No, seguro, seguro hace un centro multimedia con, digamos, o sea, ellos lo ven como un un dispositivo que no solamente sea para juegos, sino que va, va, vaya un un poco más para un poco más allá. Bueno, Ericsson. Erickson, ¿te asusta Ericsson? Sí Ericsson, una compañía de eh, redes Un rey Sueca sea, fueca, fueca, fueca. Sueca, compañía sueca Hizo un estudio acá en Argentina sí. Que sobre el uso de... Eh... Me gusta porque igual de la CES no dijimos nada Pero sí, dale CES. Ah, habíamos dicho CES sí. no, no, no, tenés razón No, bueno, CES Vamos, no, pausa a Ericsson y hablemos de CES Mucha tele, mucho 4K CES, ¿Fuiste? Sí ¿Fuiste a CES? Sí Ah, bueno, para eso Sí, eh, en la sí, Contanos un poquito Joda, sí ¿En qué hotel estabas? Estaba en el Pans que es uno que está fuera del strip, o sea que tenía que patear... Ah, te mandaron sí, a, sí, al, sí. Al, al conurbano de al, La Vega. Sí, el hotel estaba buenísimo, estaba todo bien, pero no estaba donde estaba La Poma. Estaba un poco más alejado. Un poco más alejado, sí. sí. Eh, ¿Uno cual... medio dorado, eh? Sí. Ah, sí pero... eh, Hay muchos antes, dorados, pero no cuál es el Pans. Antes, no mientras, mientras yo estuve ahí, un par de años antes... Ahí estaba el, el, el bar de Playboy. Ah, mira vos. Y yo estuve cuando hace unos años. Mira qué interesante. Sí. Hiciste remenas mojadas, todo eso, ¿no? No, es pero, vos, no eh, pero... No, no no, no, no, Sí, yo me pongo la remena mojada, vistaje de Valle El chipende. En <risas> ¿Qué? 90 eso, ¿no? Sí. El chipende. Sí. Pero cuando yo fui, cuando estaba el bar de Playboy, eh, las mozas que, que te servían eran... Al menos en, cuando yo estuve en una fiesta Eran conejitas Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo. Eh, Bueno, cuestión que El CES Las Vegas eh, Gran Expo, mucha tele De super mega alta archi requete alta definición 4K que son 4 veces Full HD Imagínense el Full HD, bueno, pero 4 veces Más puntitos de color en la misma superficie Hay desde Teles de 85 pulgadas A tabletas de 20 pulgadas a teles de 32 pulgadas, todo eso con una definición que vos lo ves de cerca y no le ves los, los píxeles, básicamente, que son los puntitos de color. Es eh, impresionante, este año se van a empezar a vender, tienen un problemita que es que no hay contenido, así como cuando salió el, Full HD, el primer Full HD no había y el Blu-ray, no había nada para ver. Se veía mal porque el sí. contenido era de era menor calidad y bien. la pantalla lo, lo reventaba. Digamos. Bueno, ahora es exactamente lo mismo con el agravante de que muchas cosas ni siquiera llegaran a estar todavía en Full HD y ahora ya, ya viene el 4K. Y además, el otro problema que tienen es que eh, las películas ocupan 100, 100 gigas o más, con lo cual eh, es todo un tema la, la distribución. De hecho, Sony te lo vende con un servidor, con una computadora al costadito, que está todo el tiempo descargando contenido, sí. eh, pero no, no, no, no, no alcanza con con una conexión de banda ancha común, porque no, no termina de descargarse nunca. Entonces, si vos te vas a comprar una tele de esas, por ahora necesitas así como una cosa mucho más pobre ¿Y qué más viste que te voló la peluca? Bueno, eh, eh, nada. nada. La verdad que nada. Televisores zarpados. Televisores zarpados, había teléfonos lindos, eh, había notebooks y tabletas con Windows 8, y había así cosas. Pero no, na, nada, nada que, que vos digas, ah, no te puedo. Esto caer". es tremendo. Bueno, sí. okay. bueno, ahora sí hablamos de Erickson y nos vamos, ¿te parece? Dale, parece? Bueno, nada, el resumen de este estudio que hicieron para ver cómo los, las diferencias de en cómo los hombres y las mujeres usan sus smartphones, lo, el resumen es que las mujeres lo usan más para cosas que tienen que ver con contactos sociales, redes sociales, mandar mensajitos, y los hombres tienen un toque más de usar el teléfono. Eh, en relación a su vida cotidiana En el sentido de que usan más el, el GPS Usan más el teléfono como un modem eh, sí. Para conectarse a internet eh, Usan para conectar más dispositivos Digamos, como un hub para conectar más, más, más, conectarlo con otros dispositivos Digamos, la mujer hace un, un, un uso más social, si querés Y el hombre, un uso más práctico, si se querría Por decirlo de alguna manera sí. Más techi, por ahí Sí, eh, la... la... En este momento la horda de chicas que está viniendo se no, puede no. tocar el timbre a vos Yo tengo que... Esto, esto dice el, el estudio, temprano. que vayan a Erickson Ahora ponemos en controlzradio.com.ar <risa> La dirección de, de las oficinas en la Argentina de Erickson Y le van a tocar el... No, pero está bien, o sea, si vos lo mirás el de Yo hice un resumen muy apurado porque nos estamos yendo Pero, pero es eso, ¿no? Las mujeres mandan más, mandan más mensajes que los hombres Actualizan más su perfil de redes sociales Que los hombres Desde sus teléfonos eh, Y... Y usan mucho más la cámara. Sí. Sacan más fotos, graban más videos. Eh... Lo que es interesante es que las mujeres argentinas juegan más en el teléfono que los hombres. Sí, pero los hombres compran más cosas. Por sí. ejemplo, eh, tickets para un espectáculo. Tienen, un, eh, tienen una, un uso así más, miran más televisión desde el celular que las mujeres. Eh, sí. eh, es razonable. Sí. Me parece bien. Y yo no, nunca se me ocurriría en contra de las estadísticas. Exactamente. Bueno amigos nos vamos ya son las 11 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires sí. así termina Control Z de el día qué día es hoy? once eh, hoy es 11 de marzo hoy es 11 de marzo sí. bueno Yamila nos vamos muchas gracias por todo le mandamos sí, un saludo a, Natalia. a la Natalia por, su, por supuesto que está muy muy linda con su nuevo luquete le mandamos un saludo a la gente de Lora y comunicaciones por es supuesto la que nuestra productora no, no, ¿no? comercial Pro productora comercial así se dice Bueno amigos me Nos Hasta vemos el lunes ¿sí? Bueno, dentro de un rato En controlzradio.com.ar Tienen este mismo programa Para escucharlo Las veces que quieran Compartirlo Hacerlo bolsa Lo que ustedes parecen Emocionarse Exactamente Hasta las leyes Adiós Chao. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar